Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire, como todas las semanas, ya en nuestro segundo mes del año 2015. Nosotros, con esta versión de Hora Libre que sale por Farco con el Fondo Argentino de Radios Comunitarias, a nuestras radios repetidoras les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por permitirnos llegar a todos los lugares del país a los que ustedes nos abren la puerta y de ese lugar eh, también nosotros que hacemos escuela, ¿no? Eh, es el lugar que de alguna manera se transforma transforma nuestra aula. Hoy con la visita de muchos chicos, aquí están los alumnos de la escuela Eh, escuela número 7, distrito escolar 19, aeronáutica argentina ellos son eh, de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, están en séptimo grado son sed, del curso séptimo A y la verdad es que queremos darle la bienvenida, queremos que se presenten, les contamos que como siempre este programa está realizado por muchas voluntades por muchas personas, trabajamos mucho, adentro del aula se producen muchas actividades como para poder venir, sí y contar aquí, eso que vale la pena de alguna manera visibilizar, eh, para la pelota ...y escucharnos los unos a los otros. Hoy queremos agradecer a Julieta Melian, que es docente de la escuela... ...a la bibliotecaria Laura boniglia ¿sí? de el programa REC, Red de Escuela y Comunicación. Como siempre, en la producción general está Mariano Molina... ...Antonela Ferrare Solexi está en la producción periodística... ...hoy en la operación, ahí en la operación técnica... ...está José Tapia Garzón, el Tucu, ¿sí? Que les habla, mi nombre es Cristian Gauna... ...y ellos, son los chicos, se presentan de esta forma... ¿Nombre y apellido? Maura Acuña Jordi Velasco Martina Corradi Romina Ramírez Romina Galván Ustedes son el primer grupo de este curso séptimo A de la Escuela número 7 de Instituto Escolar 19 de Aeronáutica Argentina ¿De qué barrio son, chicos? De Pompeya de Pompeya. ¡Pompeya! Bueno, bienvenidos. ¿Viajaron bien? Sí, sí. ¿En qué vinieron? en micro Micro Bien, son muchos, ¿no? ¿Cuántos son? 26. 26. 26 alumnos. Así que hoy empezamos con este primer grupito, en esta primera parte, que son 5, ¿sí? Uh -huh. Y me van a contar, a ver, eh, cómo fue que armaron el programa, antes de que me empiecen a, con las lecturas y demás. Cuéntame cómo se organizaron, con quién trabajaron, cómo fue esa tarea. que me quiere contar un poco? ¿Hace cuánto que vienen haciendo radio? Hace un mes. ¿Mes, más o menos? Sí, más o menos. ¿Y con quiénes trabajaron para hacer este programa de radio? Con la señora Laura... Antonella. La Antonella y la señora. Y la señora. La, eh, ¿Laura es la señorita de ustedes? No, no. la señora de biblioteca. Ah, la, la de biblioteca. O sea que los ayudó con las lecturas, con sí, salir a buscar las sí. investigaciones y demás cosas. Sí, sí. ¿Y la señorita eh, les da todas las materias o les da lengua? ¿Qué, qué materias tienen con ella? Eh, lengua, lengua matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y radio. Uh -huh. Y radio. Que radio es donde se suma Antonella. Sí, sí. Bien, ¿se hicieron algún otro programa de radio? No, no, pero se supone que este viernes vamos a Ahora el primer programa. O sea, que este es el primero y este próximo viernes van a salir al aire. Sí. Salen por hora libre en Gráfica. Entonces, Radio Gráfica. Bien. Te pregunto porque tenemos otras versiones, está Reachuelo, ¿sí? Hoy estamos entonces aquí presentando a los chicos me van a contar un poco acerca de cómo es esto de eh, hablar de la escuela, ¿no? Así que primero les digo, ustedes me acaban de, de decir que trabajaron, ¿sí? ¿Qué actividades son las, las actividades que tienen como para contarme, para, para comentar qué hacen en la escuela? Educación física. ¿Cómo? Educación física. Educación física, bien. una Tecnología. Bien. Música. Plástica. mira Esas son como todas materias ¿Y les gustan a todos igual? Eh... No <risa> ¿Cuál te gusta a vos? Eh... A mí me gusta inglés ¿Por qué? Porque... No <risa> ¿Pero te divierte? Sí Mirá que bueno ah, Para mí es re difícil inglés Quiero que lo sepas Pero bueno ¿Para ustedes? Educación física Educación, educación física <risa> Ah... Son, son más de poner el cuerpo De jugar ¿A qué juegan las chicas en la educación física? Tenemos deportes no Ajá. jugamos Porque este año tenemos los torneos ¿Torneos? ¿Y en qué compitan? Eh, este año... Humboldt eh, nada más ¿Humbboldt? El lunes fuimos en torneo de Humboldt y, bueno. ¿Y cómo les fue? Eh, los los, son, los son varones más... salieron segundo puesto y las mujeres ah, tercero puesto Bueno, no está mal Está bien, aparte, ¿se sí. divirtieron? Sí, sí handball ¿hacen solo handball o hacen algún otro deporte? Eh, volei fútbol, fútbol y basquet fútbol, volei handball y básquet sí, sí. ah bien son bastantes actividades sí. ¿todos juegan a todos o algunos están seleccionados no. para algunas actividades? todos todos, no, todos. mira vos bien ¿y a todos les gusta? sí sí Hay más o menos fútbol más o menos fútbol sí, mm -hmm. sí. y los varones ¿cómo les va a dar fútbol? <risa> sí. Todos los días quieren fútbol sí, es. <risa> Bueno, eso <risa> sucede habitualmente Bien, ¿y qué otras actividades tienen para contarnos? A ver qué, qué cosas fueron haciendo cuál es, Qué pasa con el nombre de la escuela ¿Me quieren contar un poco acerca de eso que tenían preparado? Sí, sí. ¿Quién empieza? vale Bueno eh, El nombre de la escuela es Escuela 7, Distrito 19, aer aer Aeronáutica Argentina Barrio Pompeya, ubicación. Avenida Sáenz y Avenida La Plata Almafuerte. Bien, para que aquel que no conoce Buenos Aires le decimos que está en la zona sur de la ciudad. Sí, está la ciudad de Buenos Aires es bastante grande, estamos bien en la zona sur y acabas de nombrar dos eh, avenidas muy importantes porque también una te lleva a la provincia, te lleva, está muy cerca de Riachuelo, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos para contar de esto? La escuela fue fundada en 1994 Y tiene 91 años 91 años de 1994 No me dan los números O 1924 1924 ¿no? Ahora sí 19... Siempre <risa> se confunde <risa> Es una escuela histórica sí. sí Digo, hay escuelas que han sido fundadas Hace 10, 8, 11 años Y esta es una escuela muy, muy, muy grande en, Con mucha historia Sí ¿Y cómo es la escuela? ¿Cómo me la podrían caracterizar? Nuestra escuela tiene dos edificios. ¿Dos edificios? Sí. Una, una es donde, donde están, están las, aulas las aulas y la otra donde tenemos el comedor. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo, ¿Qué distancia tienen entre una parte y la otra? ¿Cómo eh, una es el anexo que está al frente, donde hacemos la educación físico. Ah, bueno, entonces ustedes bueno. tienen que cruzar, digamos. O sí, vos... sí. Y elaboran. El Ahí no te escuché porque me hablaste fuera del micrófono. En y... el laboratorio de, de ciencias. ¿Y el laboratorio dónde queda? Al frente también, en el segundo piso. Ajá. O sea que ustedes tienen eh, el trabajo áulico digamos, diario en un lugar. Sí. Y para ir al laboratorio, para ir a gimnasia, tienen otra sede, digamos. Sí. ¿Y tienen comedor, por ejemplo? Sí. ¿Y en qué horarios comen? ¿Cómo se organizan? Eh, a partir, los chiquitos comen a las doce. Terminan a la una y nosotros después seguimos ah, De una a dos Ustedes son los grandes Sí, sí. Claro, claro sí. No, no, no. El Primer ciclo y segundo ciclo Claro, usted está en séptimo grado Sí, claro. sí. Bien Y pregun pregunto así, ¿del barrio me puede encontrar algo más? Se llama... Estamos frente a la comisaría 24 eh, 34, perdón uh -huh. eh, Eso queda en Pompeya, comisaría 34 Un 6 Sí, la avenida Sáenz Cerca, hay una iglesia cerca, ¿no? Sí, sí. Que la iglesia de Pontellá Y es muy conocida y de hecho cada tanto se llena mucho de gente Porque la gente sí. va allí, sí. hace promesas De hecho a veces se vende cosas en la puerta, ¿no? Sí ¿Eso le cambia a ustedes la vida cuando se llena de gente y esas cosas? No <risa> Medio que molesta <risa> Me puso así como de... <risa> y, sí. y después hay muy cerca, ¿cómo se llega hasta el lugar? ¿O, o cómo se va uno al lugar? Sí no hay eh, Aparte de la avenida Está la estación de Doctor Antonio Sanz, Sanz De la línea de trenes Belgrano Sur Bien, hay una línea de tren sí. Y aparte hay un puente muy cerca Que es muy sí. lindo para sacar fútbol El, El puente Alsina Ahí, digo, aquel que le guste un poco de rock and roll, algo de blues, va a encontrar mucha, mucha eh, poesía poteña y algo de blues eh, inspirado en ese puente, porque es un lugar también de pasaje, donde mucha juventud en algún momento salíamos a pasear y encontrábamos chicas de un lado del otro o alguno sea, podía a bailar a escuchar alguna que otra banda de sonido sí y son digamos como los lugares de encuentro entre la gente que vivía en Capital y la gente que se movía en Provincia ¿ustedes dónde viven? ¿en Provincia o en Capital? Capital capital ¿Todos? Algunos ¿Algunos? ¿Compañeros algunos no? Yo no ¿Y alguno viaja en colectivo para ir a la escuela? Sí, no. no, yo vivo a la vuelta ¿A la vuelta? ¿Re cerquita? ¿Ustedes? Yo, yo también a la vuelta ¿Vos? Cerca Cerca de la vuelta Todos caminando, vos también En la esquina En la esquina O sea que todos ustedes están muy cerquita de la escuela, ¿queda cómodo? Sí, sí Mirá, yo tomaba bondi para ir al colegio <risa> <risa> Tenía que levantarme una hora y cuarto antes para llegar a la escuela Bien, bueno, vamos a escuchar algo de música, y después viene el otro grupo, ¿les parece? Buena bueno. Cuéntame qué vamos a escuchar La canción Bad El artista David Guetta el álbum El álbum listan en el año 2014. Escuchamos Bad y después continuamos con Más Hora Libre. Que quieres joder tu futuro. Manchemos un rato. I feel what is a feel so good. So what's a Those that might do so libre la comunicación hace escuela Continuamos con más Hora Libre Estamos en el aire con los chicos del séptimo grado A De la escuela número 7 Instituto Escolar 19, Aeronáutica Argentina eh, Ahora acabamos de tener Un pequeño recambio, estamos con el segundo equipo sí, Les voy a pedir por favor Que me digan su nombre, apellido Que se presenten eh, Me llamo Jocelyn lancha Bienvenida Jocelyn Ariana González Marjorie Casas Anchariza Ángel Méndez Bien, todos ustedes conforman este segundo grupo. A ver, vamos a hablar, antes contamos más o menos cuál era la escuela, eh, dónde quedaba el barrio ahí en Pompeya. Ahora vamos a hablar una actividad espe específica, que es la de hacer radio, ¿no? Ustedes se están preparando para hacer radio, ¿es verdad? Sí. Sí, sí. Cuéntame, ¿van a tener un programa de radio? ¿En qué situación? en qué, eh, ¿Cómo va a ser la programación? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Esta es tu, su primera experiencia el aire hoy? Sí, sí. ¿Para todos o ya alguien había hecho de ustedes radio? Mm, no. ¿Primera no. vez? Primero, no, ¿Primera, primera, primera vez para todos sí. ¿Vos habías hecho antes? No ¿No tampoco? Primero. Bueno, a ver eh, Hoy es la primera vez Pero resulta que después van a tener un proyecto de radio ¿Sí? ¿Y ese proyecto cómo es? Eh? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué me quiere contar? ¿De qué se trata? ¿Qué nombre tiene el programa? El nombre de nuestro, el nombre de nuestro programa es Radio Fusión ¿Radio? Fusión Fusión Bien ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Qué días? El viernes, todos los viernes. Todos los viernes. ¿Se va a hacer adentro de la escuela o afuera de la escuela? Adentro, adentro. Y la idea es que ustedes van a hacer un programa de radio. ¿Y quiénes van a ser los oyentes? Todo lo de la escuela. Toda la escuela los va a escuchar. Ajá. O sea que ustedes van a tener ahí la responsabilidad de hablarle para más o menos unos... ¿Cuántos alumnos habrá? ¿700? Más o menos. Unos 300 por turno. Bien. 300 alumnos, nada, quédense tranquilos Hay una cantidad módica de personas ¿Cómo, cómo se sienten para esa situación? Estamos <risa> algo nerviosos ¿Sí? Bueno, pero está bueno, ¿eh? Está bueno aparte también preparar algunas cuestiones Ahí... A ver, ¿cómo se va a llamar el programa? ¿Me habías dicho? No te escucho Radiofusión, Radiofusión. ¿Cómo eligieron el ¿Cómo fue la nombre? ¿Cómo fue la elección del nombre? Escogimos, eh, entre los grupos Escogimos varios nombres Y los nombres Escogidos por eh, los grupos Fueron Radiofusión Categóricamente 7, Radio Rebel en Re Grandes Héroes Electro 7 AA7 PM7 mira y después votaron Y después votamos Mirá, bien, bueno, o sea que fue democrática la elección eh, A ver si alguien quisiera, por ejemplo, preguntarles a ustedes... ...¿cómo se vienen preparando para hacer ese programa? ¿Qué cosas hacen? Mm, organizamos qué va a ir primero, qué va a ir después... mira o sea que estuvieron leyendo, estuvieron buscando información, música y esas cosas... Sí. ¿Me quieren contar de qué va a ir el primer programa? ¿Más o menos tienenlo ahí? ¿Qué es lo que va a ir primero? ¿Con qué van a empezar? ¿Van a escuchar música? Sí. Sí, me dice, pero no me... <risa> sí, sí, sí, ¿De qué van a hablar en ese programa? Sí. De clima, deportes, novedades... Bueno, tiene un montón de contenidos. A ver, efemérides, deportes, novedades, clima... ¿Efemérides qué son? ¿Qué me explica más o menos mm. qué son? ¿Hay un... Contamos las efemérides de, lo, de los meses... Ah, las fechas importantes, como podría ser el 25 de mayo, qué pasó, qué diferencia tiene con el 9 de julio, el Día de la Escarapela y esas cosas. Sí, sí, sí. Ah, de paso sirve también como para ir repasando algunos contenidos de historia, está piola. Sí, para que no sabe mucho. Claro, Pero estamos bueno. pequeños. Muy bueno, chicos. Bueno, bien, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿Quién pues, me presenta el tema musical? Eh, el tema es el perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias del año 2015 Hacemos una pausa, escuchamos más música y continuamos con más Hora Libre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 Soler I un que padre m'aprovu a estar relacions. Tu sigur este no ha ferint veldor. No ningú qui em voltees del comunicación hace escuela Continuamos en hora libre, nosotros estamos con los chicos de la escuela número 7 de Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina ahora estamos con el tercer grupo, les voy a pedir que se presenten me digan su nombre y apellido de modo que los puedan escuchar en sus casas y los puedan escuchar en los oyentes en todo el país así que preséntense Ayer mi seminario Bienvenido, compañero, dígame su nombre Sebastián Periche Jonathan, eh, Jonathan Ochoa Jonathan no Guzmá Sebastián Tandazo Tengo dos Jonatans, así que bienvenido a los tocayos Bien, chicos, eh, ustedes están encargados de el tercer bloque Vamos a seguir hablando nosotros del de programa de radio, ¿no? Eh, y les quería preguntar bueno qué contenidos tienen ¿Cómo, cómo y de qué van a hablar en ese programa qué cosas van a mostrar cómo cómo lo están organizando que me quiere comenzar a, a contar y le quiere contar a la gente las seciones de programa son deportes cumpleaños novedades climas y efemers bien son varias y estuvieron trabajando en, en varios equipos como para poder organizar eso sí. bien y como armaron cada uno de los ítems quién los eligió cómo fue armado eso? Los elegimos en grupo eh... Ah, también fue democrático sí. mira bien Repasamos lo, la, las versiones y me explican Cada uno brevemente con lo que se acuerdan A ver, ¿cuál sería primero el primero De los bloques? Deportes. deportes ¿Y ahí de qué van a hablar? Sobre todo los lo deportes que pasan en todo el mundo ¿Todos los deportes? O sea, no solo de fútbol sí. Sí. Van a hablar de otras cosas, digamos sí. ¿Ya tienen, empezaron a buscar algo De algunos deportes o algo? No ¿Querés comentar algo? No Bien A ver ¿Cuál sería Otra otra de las secciones? Mm, cumpleaños Cumpleaños De todos los que están En la escuela De los sí. compañeros sí, ¿no? sí. De los que fueron parte De la comunidad educativa sí, sí Eso lleva también Como un tiempo De producción Alguien tiene que empezar A buscar las fechas Armarse las grillas ¿Cómo se están organizando Con eso? La profe La maestra Ustedes solos ¿Cómo lo hacen? Mm. Eh lo que se encargan de eso van a pasar por todo lo grado y le dicen todo lo que cumple toda la semana. Ah, o sea que hay alguien que tiene que hacer producción semana a semana. Sí, Bien. Sí. Digo, hacer producción es prepararlo, sí, hacer que ese, esa información esté disponible. ¿Qué otra cosa tenemos? Novedades. Novedades. novedades. Y ahí qué diría. Que eran las novedades que pasaron, las cosas buenas eh, sobre los sigamos, si aprendieron a leer los chicos de primer grado aprendieron a escribir, o si nos vienen a visitar de algún taller, mm. esas cosas. ¿Tienen actividades en la escuela donde a veces invita gente, o hacen alguna reunión, o algún sí. taller, o alguna cosa especial? Sí. sí. Ah, buenísimo. ¿Se acuerdan de alguno, como para chusmearme, un, un hoy, ejemplo? Hoy, hoy, hoy vinieron sobre... Unos, unos señores vinieron a enseñarnos sobre... La violencia Cosa Cosa la Ah, violencia. trabajaron sobre violencia Sobre prevención de violencia o sobre qué hacer sobre actos viol violentos ¿Cómo, sí. ¿Qué que lo que vieron? Uh, la prevención prevención ¿Y qué trabajo con séptimo grado o con más cursos? No, con todo, con todo el colegio Sino que no estaba primer grado Mirá, con se de segundo a séptimo grado Está buenísimo O sea que tiene espacios también para la reflexión Para poder trabajar con problemáticas del barrio O problemáticas que la sociedad en este momento está viviendo Sí, sí muy bueno che. bueno está muy bien entonces tienen como un espacio también en el programa de radio donde ustedes van a trabajar con estas novedades noticias o cosas que vale la pena contar ¿qué otras cuestiones tienen ahí? a ver que uh, el clima el clima bien estamos en una época bastante complicada donde hay que cuidar mucho el planeta ¿vieron algo de eso? de medio ambiente ¿están trabajando también sobre eso? más o menos en algún momento en la escuela cada tanto se vuelve sobre esos temas ¿no? bien van a trabajar sobre el clima y ¿qué más? ¿qué más? Las efemérides Efemérides Bien, ahí viene más la, la la cuestión histórica Y la música, les pregunto ustedes ¿Eligieron algo de música? ¿Van a elegir? ¿Van a pasar algo de música? Sí, sí ¿Los temas de hoy cómo los eligieron? Eh, Por votación. votación Yo quedé ¿qué tal? Sí. Me encantó <risa> ¿Y qué, quién eligieron los temas al final? Eh, o ¿Todos proponían libremente? ¿Después proponían algunos? Sí. Y ¿Después iban votando? ¿Iban quedando afuera? ¿Cómo fue? Votación y los que quedaban el que era más votado eh, se quedaba como para el, la cortina musical Ah, entonces hicieron como una votación Primero en general y después fueron viendo qué, qué lugar iba a ocupar sí. Muy bueno, cha Bueno, a ver, tenemos que ir como cerrando Yo les voy a pedir que me digan de vuelta sus nombres Así la gente, porque hay gente que casi no me habló ¿sí? ¿Tenemos algo más para contar? ¿Algún detalle más? Bueno, este bloque fue el tercer bloque del programa ¿Y quiénes lo hicieron? ya era en mi seminario ¿Nombre? Sebastián Periche Jonathan Ochoa Jonathan Guzmán Sebastián Tendazo Todos ellos son alumnos de la escuela número 7 Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina Continuamos con más Hora Libre Nosotros nos separamos Y después venimos con otro grupito de chicos ¿Les parece? Gracias chicos, hasta luego no puedo Hora Libre La comunicación hace escuela ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, eh, una encuesta A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos no Gardel mucho. comenzó su carrera cantando ¡Un aplauso! Un aplauso. ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Bravo, bravo. Dale, dale. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires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 Continuamos con más Hora Libre Estamos en el aire Los chicos son los chicos de séptimo grado De la escuela número 7 El escolar 19 Se presenta un nuevo grupo Acá tenemos un mix Gente que no estuvo en el aire antes Y compañeros que ya estaban en el piso Así que les voy a pedir que me den sus nombres Que nos presenten Tranquilos, así los pueden escuchar en su casa Les escuchan sus voces Y los conocemos Compañera, por favor Yaira Bienvenida ¿Qué apellido? De la Cruz De la Cruz Muy bien Marcelo Vallejos Marcelo, bienvenido Dalma Bataches Nicole Urbino Nicole y Dalma Y antes estaban, díganme sus nombres, ya estaban en la mesa Pero son parte también de aquí del equipo Yo no tan ocho, yo era mi seminario Bien, chicos, ahora Tenemos más cosas para contar eh, Vamos a presentar un spot, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Me quieren contar medianamente de qué se trata? ¿O quieren que lo escuchemos primero? ¿Cómo, cómo lo presentamos? Institucional Es un institucional Bien, ¿qué es un spot? ¿Saben cómo explicarlo brevemente? ¿Qué sería? Es como que... Escuchamos un spot, no. es una presentación... Es eso es una presentación una cuña es, es como una especie de publicitario cortito que sirve para presentar sí. para a veces para identificar y otra veces para que los oyentes de radio puedan reconocer o que empiezo que termina algo o que va a empezar algo que le o le anuncia algo escuchamos ese spot es un spot institucional está realizado por los chicos y después nos cuentan el proceso de realización sí vamos Buenas tardes Escuela 7 Somos Radiofusión Vamos a estar con ustedes a partir de hoy para Conocernos, entendernos entre nosotros, escucharnos y divertirnos Para transmitir mensajes significativos Para construir puentes de comunicación Para aprender a estar unidos Para abrir ideas e informarnos En el nos acompañan Lautaro, Sebastián Tendazo y Jordi. En la edición Sebastián Pedriche, Jonathan Guzmán y Alan. En los cumpleaños están Marcelo, Miguel y Martina. En las noticias están Dana, Yaira y Marjorie. En la columna de deportes están Sebastián Vallejos, Jeremy y Darmo. En el clima Christopher, Mauricio y Angie. Para las efemérides, Nicole, Jocelyn y Ariadna. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Ya vamos ahí el spot realizado por los alumnos de la Escuela Aeronáutica Argentina. Chicos, eh, buen trabajo, está bueno, ¿eh? Hay mucha producción ahí. Cuéntenme, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo cómo fue más o menos el proceso? Eh, primero lo pensamos, pensamos quién iba a hablar uh -huh. y fuimos eligiendo o íbamos votando quién iba quién iba quién hablaba mejor. Bien, ¿hicieron pruebas de grabación para ¿Sí? eso? ¿Y dónde grababan? En, en la biblioteca En la biblioteca de la escuela Bien, ¿pensaron cómo escribirlo? ¿Escribieron la, ustedes los textos, los diálogos? Eh, sí Bien, está buenísimo entonces sí. ¿Y cuándo lo grabaron? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo se hizo eso? Eh, lo... ¿Cómo grabamos? ¿Se grabó en la escuela, en la calle? Ah, en la escuela, en la escuela En la biblioteca En... Con la, con la computadora Con la computadora, bien Bueno, ahí ya hay un proceso donde necesitas alguien que opere la computadora Que sepa cómo grabar ¿Quiénes son los que hacen esa operación técnica? ¿Los que trabajan en eso? En las cuestiones técnicas Todos ¿Todos saben? Más o menos Trabajar con las compus Mirá que bueno y ahora en, el, en este programa que van a hacer quienes van a hacer la operación técnica quienes van a estar ahí de, trabajando con la cuestión del sonido porque tiene que haber gente que hable pero también necesitamos gente que ponga los micrófonos, que se organice los sonidistas son Lautaro y de Tandos. Sebastián Tandas Lautaro es su compañero sí y Sebastián Tandas a ¿Ah, todos lo hacen entre ustedes, todos los chicos sí. ah, buenísimo, che Bien, o sea que tienen dos operadores técnicos que también son alumnos del séptimo grado. Buenísimo. Bien, eh, ahora les pregunto, ¿cuántos participaron en este spot? ¿Cuánta gente tra trabajó? ¿Cuántos grabaron? ¿Cuántos pusieron la voz? ¿Cuántos escribieron? Siete. ¿Siete, siete, siete alumnos? Sí. Bien, fue un trabajo entonces grupal, donde sí. tuvo que organizarse... Bien chicos, está muy bueno ¿Están ya preparados para salir al aire en la, en la semana que viene también? Sí sí ¿Están ¿Sí? con ganas? Sí Bueno, vamos a escuchar algo de música ahora, ¿les parece? Sí, sí. ¿Quién me va a presentar el tema musical? ¿De qué se trata? Cuénteme Tenemos el tema musical me van, a, me van a hacer la presentación oficial y después vamos con algo de música Cuénteme chicos El tema se llama Móstol Artista Skide El álbum es Awake Y fue hecho en 2009 Perfecto, nosotros en hora libre Escuchamos buena música y después continuamos Con el trabajo y ya nos tenemos que ir despidiendo Así que nos queda un bloque nada más creo, O dos, así que vamos tranqui Pero vamos bien con los tiempos, escuchamos entonces música El tema es monster ¿me dijiste? Sí from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall in the closet, and the halls. It comes away and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, and my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I'm i hate what I But I can't control it Cause if I let them out They'll tear me up, break me down Why won't somebody come and save me from this? may get in I feel the deep within It's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster I hate what I've become But nightmare's just begun No razor shot There's no escape for me It was my soul, it was my heart No one can hear me scream Maybe it's just a dream Maybe it's inside of me Stop this monster I feel it deep within It's just beneath the skin I must confess that I feel, feel like a monster I hate what I've become The nightmare's just begun I must confess that I feel like a monster I feel it deep within. Just beneath the skin I must confess that I feel like a monster I'm gonna lose libre por farco satelital www.farco.org.ar estamos en ahora libre y escuchamos algo de música estamos muy rockeros hoy Estamos haciendo como muy, muy arriba sí eh, Estamos con los chicos de la escuela número 7 Distrito Escolar 19 Aeronáutica Argentina En este bloque seguimos con los chicos Que estábamos hablando del programa de radio Cómo lo estuvieron armando ¿Están cómodos chicos? Sí, ¿Sí? ¿Me quiero contar un poco acerca de la música? Yo creo que hay una elección ahí bastante interesante De, de lo que es la música no eh, ¿Por dónde vamos a empezar? A ver Eh, me dijeron que fue democrática la elección Pero entre cuáles temas Cuáles fueron los temas, las canciones eh, Cuáles fueron las que quedaron elegidas Los temas elegidos fueron In Your Eyes De Ina Monsters De Skilet eh, Perdón De Enrique Iglesias Y Nicky Jam Y Lu Yen de KW bien todos temas en inglés así que como mucho artista eh, transnacional estuvieron como muy amplios esta vez la música la habían propuesto ustedes también o eh, si sí, cada grupo ah, hay... ah cada grupo elegía un tema como no, para si sí, había cinco grupos de de compañeros y cada grupo eligió un tema Mira, bien eh, O sea que en total ¿Cuántos grupos hay? 5 Bien Ahí pregunto ¿Cómo, cómo es que quedó armado también el spot? ¿Estos, es spot o, o sí. eh, sí, ¿Está en la música del spot o tuvieron que elegir otra? Sí, está en la música En el spot también está mezclado con esos eh, fragmentos de estos temas musicales sí. eh, una una ¿Y la cortina cuál va a ser? ¿Ya saben? ¿La cortina del programa de ustedes? Sí no te escucho No te escucho estás muy lejos El tema más votado fue Bullseye Fue elegido porque Porque no tiene letra y suena bien Bien, ahí hay algo muy técnico Que es la necesidad De que la cortina musical no esté Cantada sí, ¿Sí? Que tenga mucho instrumental dentro de lo posible O que no tenga directamente nada de voz Y que sea instrumental Así que está está bien hecha la elección en ese caso. Sí. o sea Eso también tuvieron que ir aprendiendo, ¿no? Cómo elegir un tema musical para que sea de cortina, cuándo te sirve como tema musical. Hay como algunas diferencias. Eh, el oyente, por lo general, no se da cuenta de esto. El oyente simplemente se da cuenta de que cuando está hablando alguien, los temas musicales están más bajitos o quedan como de fondo y a veces hasta se olvidan de que estáis de fondo. Eh, ¿Estuvo bueno el proceso ese de elección, de selección? Sí, estuvo ¿No se pelearon? No, no, no tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Bien, y, ¿y por qué les parece a ustedes, ahora más allá de lo que trabajamos con los maestros? Digo, ustedes personalmente, ¿por qué les parece que está bueno hacer radio? Porque para comunicarnos con, con otros, para informar para, para informar, para comunicarse Para transmitir mensajes significativos Está bueno eso, sí, claro Y, y pregunto, a veces hace difícil cuando tienen que pensar en qué decir o fue sencillo pensar qué cosas van a poner, cuáles son los temas. Mm. Más, o más o menos, a veces lleva trabajo. Sí. ¿Sí? Y cuénteme, ¿y qué, qué otras reflexiones tienen ustedes acerca de lo que es comunicarse? Digo, ¿Qué, ¿qué pasa con la comunicación entre ustedes, con los más grandes dentro de la escuela? Eh, nos comunicamos para, para construir puentes, uh -huh. para socializarnos, para escucharnos y divertirnos Bien, yo me quedo con esta idea, que uno puede socializarse, construir puentes, socializarnos En esto de acompañarnos también y para divertirse, ¿no? Y muchas veces para ayudarnos, para darnos una mano Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a pedir que me den su nombre y apellido, así recordamos quiénes hicieron este bloque. Nosotros seguramente vamos a escuchar ahora, nos separamos, ¿no? O tenemos un tema musical. Eh, pero mientras tanto quiero saber quién hizo este bloque. Nombre y apellido. Zahira de la Cruz. Marcelo Vallejos. Jonathan Ochoa. Jeremy Seminario. Dalma Bataches. Nicoló Urbina. Bueno chicos, muchísimas gracias. Nosotros nos queda un grupo más de trabajo, ¿sí? Y ahora continuamos con más hora libre. sale al aire hora libre continuamos con hora libre estamos en el último bloque les voy a pedir por favor que se presente este último grupo con su nombre y apellido bien lento si los pueden escuchar autóomotínez Lautaro, bienvenido, compañero. Alan Alan. Mauricio Galloso. Krita Febuma. Miguel Rayana. Sebastián Vallejo. Bien, a todos bienvenidos. A vos te voy a pedir que te acerques un poco más a mi micrófono, ¿sí? Así te escuchamos bien. Cuéntenme... Ya llegamos a hablar de un montón de actividades que hacen en la escuela, de cosas que vale la pena contar Algunas actividades que tienen que ver con los invitados que tienen También con eh, las actividades que hacen ustedes, como gimnasia, en los deportes y demás Con el programa de radio empezamos a hablar también de que hay que producir, de que hay que pensar aquello que se dice Bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿para qué nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿En qué salimos beneficiados cuando nos comunicamos? ¿Quién me quiere empezar a decir acerca de alguna de esas cosas que tenemos como preguntas ahí? ¿Quién me quiere empezar a hablar? Para conocernos, para, para formar una identidad de la radio Bien, en grupos estuvieron trabajando sobre esto, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegaron? Para conocerlas Para conocerse primero De hecho si uno quiere conocer un amigo o algo Necesita de alguna manera una señal de Che, vamos a jugar, hacemos algo Sí, tomamos algo ¿Sí? A ver La comunicación sirve un poco para eso Para unirnos con otros, para conocernos Para divertirse ¿Sí? Y en el caso de la comunicación de la radio ¿Para qué les parece que puede servirnos? ¿A ustedes para qué les puede servir? Para entendernos entre nosotros Socializarnos Para entendernos entre ustedes Para socializarse Aparte para otra Para practicar algunas cuestiones Que vienen trabajando Como medio teóricamente ¿Ustedes escriben? habitualmente en la escuela? Sí. sí Y en la radio Van a tener que escribir antes Y ahí van a tener que leer Seguramente, ¿no? Las noticias las va a escribir alguien ¿O no? Sí, sí. Bien La otra es para empezar A usar un poco Todo eso que aprendieron ¿O no? Sí Eh, podría ser, ah, por ahí viene Sí <risas> Chicos, eh, les pregunto algo ¿Cómo trabajaban para hoy? Más allá de lo que tienen escrito y demás ¿Cómo se, cómo se, se reunieron para trabajar? ¿Trabajaban en el equipo? ¿Trabajaron solos? ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes fueron un equipo? Sí ¿Y cómo trabajaron para este programa? ¿Se reunieron en la casa ¿Se reunieron en las escuelas? ¿Cómo, cómo, cómo fue el laburo? Nos reunimos por grupo en las escuelas ¿Se reunieron por grupos? Entre ustedes ¿Sí? Ahí hicieron un par de actividades. Una fue elegir las, los temas musicales. Seguramente la otra fue ponerse a escribir. ¿Sí? ¿Y en ese trabajo estaban siempre de acuerdo? Algunas veces sí, algunas veces no. Bien. Para eso sirve como lecarse. Para empezar a descubrir cuando uno no está de acuerdo con el otro. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo entre ustedes? ¿Por votación? Una es por votación. Yo a veces me agarraba trompada, pero a veces... uno no te rías, che, nunca se va la trompada No está bien, yo sé que no está bien Lo que digo es, puede pasar ¿O no? Algo? <ríe> sí, puede pasar No está bueno, es preferible Conversar con el otro ¿Cuándo conversan ustedes, por ejemplo? ¿Cu ¿Cuándo le preguntan, no sé, a alguien que quieren Cómo se siente, en qué situaciones? Con su mamá Con amigos cuando ¿No hablan nunca? ¿No? ¿Estás jugando a la pelota? ¿Juegan a la pelota ustedes? Sí, no todo hablan. el tiempo. ¿No hablan entre ustedes mientras jugan a la pelota? ¿No se hacen una seña? Sí, no, solo retamos. ¿no? Bueno, retarse no es menor. <ríe> ¿Y cuándo retas a alguien? Cuando hace una cosa mal. O cuando no la hace. Fíjense que ahí pasa algo. Que cuando alguien tiene un objetivo en común con el otro... También sirve comunicarse. Y a veces no es solo hablar. Él dijo algo que es... Bueno, a veces nos retamos... ¿Y a veces qué hacen en los partidos de fútbol? ¿No te hacen señas? No, sí, algunas, pero no gritan más que hacerse señas. Una es gritarse, la otra es hacerse señas. El chiflido y la seña. Bien, pero esto es un código eso. Y a ver, ¿cuándo le chiflas a alguien? ¿Para qué lo chiflas? cuando estaba... para, para que te dé el paso. Bien. O para que haga algo bien. O para que haga algo bien. <risa> Bien, ahí fíjense que empieza a pasar algo chicos que es, depende también de la distancia No vas a elegir eh, chiflarle a alguien si lo tenés pegado ¿Cuándo le chiflas a alguien? Cuando está de eh, más distancia mujer. Cuando está lejos, y de hecho lo bueno que te pose un, un pase que te vea, un bolet chifla para que te vea Es porque vos por lo general no está tan marcado como él ¿No tiene que ver con eso? Tenés más posibilidades de acercarte De hacer gol, de algo Igual prácticamente sí o sí te la tiene que pasar Si sí, no, sí es de tu equipo Claro, bueno, pero no pasa siempre Entonces terminan o necesitan chiflar En eso es donde hay, Digo, lo que quiero empezar a explicar Es esta idea de Bueno, nos comunicamos cuando nos hace falta Contactarnos con nosotros Y a veces el otro no nos escucha ¿Sí? Bien, ¿qué otras cosas tenemos? A ver, ¿alguna conclusión que hayan llegado de Para qué nos comunicamos? abrir ideas bien para abrir ideas para qué más para estar unidos para estar unidos cuando uno está separado para unirse con otros bien y alguna cosa más para transmitir mensajes mensajes significativos bien y eso qué significaría que se emprenda algo que comprendamos todos en definitiva es esto Bueno chicos, no nos queda mucho tiempo ya, tenemos que ir terminando el ciclo Así que les voy a pedir que me den su nombre, su apellido sí Así sabemos quiénes hicieron este bloque, los que me hablaron un poco y los que me hablaron mucho sí A ver, este bloque fue realizado por, cuénteme, nombre y apellido Lautaro Martínez Alan Semper Alan Semper, Semper. Mauricio Gallazo Gritos de Puma Miguel Rollano Sebastián Vallejos Todos ustedes son alumnos de la escuela número 7, distrito escolar 19, Aeronáutica Argentina. Nosotros queremos, antes de despedirnos, mandar un saludo a toda la gente de la Red Farc y a las FM que nos repiten semana a semana, a la gente de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces La Plata, Provincia de Buenos Aires, Comunidad Ciudad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radiculturasantafew.webpress.com, com Radio La Aguilar, Provincia de Jujuy Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna, de Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy y FM Mural, a todos ellos un fuerte abrazo porque desde Río Negro, Capital, Provincia de Buenos Aires todos estamos unidos gracias a Fargo el Foro Argentino de Radios Comunitarias chicos gracias por sumarse a esto, por traernos estos temas para hablar, a los profes que trabajaron y a todos los que hicimos este programa, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes buenas noches, esto es Hora Libre Chicos, hasta la semana que viene, este aplauso es para ustedes. Chau. Ah. So no you need to